Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el Poderoso, el Sabio. No creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos, salvo con un firme propósito y por un tiempo determinado hasta el día de la resurrección. Y quienes rechazan la verdad dan la espalda a las advertencias que reciben. Dile a tu pueblo, oh Muhammad, ¿han reparado en los ídolos que invocan fuera de Alá? Muéstrenme qué han creado en la tierra o su parte en la creación de los cielos. Tráiganme una revelación anterior a esta en la que basan sus argumentos o algunas pruebas que justifiquen lo que hacen si son veraces y quienes están más extraviados que aquellos que invocan fuera de Alá a quienes no podrán responderles nunca y ni siquiera son conscientes de sus súplicas y cuando los hombres sean reunidos para ser juzgados aquellos a los que invocaban se convertirán en sus enemigos y se desentenderán de quienes los adoraron negando haber tenido conocimiento de su adoración. Y cuando se les recitan a los idólatras de la Meca nuestras claras a ellas, quienes niegan la verdad, dicen acerca del Corán que han recibido. Esto es clara brujería. ¿O acaso dicen que se lo ha inventado Muhammad? Diles: "Oh Muhammad, Si me lo hubiera inventado, no podrían ayudarme en nada contra el castigo de Allah. Él sabe bien lo que dicen con respecto al Corán. Él basta como testigo entre ustedes y yo. Y Él es el indulgente, el misericordioso. Diles, no soy el primero de los profetas y no sé lo que será de mí ni lo que será de ustedes. Diles, no soy el primero de los profetas y no sé lo que será de mí ni lo que será de ustedes solo sigo lo que me ha sido revelado y no soy más que un simple amonestador diles díganme acaso no cometerían una gran injusticia si el corán proviniera realmente de allah y ustedes no creyeran en él por arrogancia cuando un testigo de los hijos de israel da fe de su veracidad porque confirma sus escrituras y cree en él Ciertamente, Allah no guía a la gente injusta. Y quienes rechazan la verdad, dicen con respecto a los pobres y débiles de entre los creyentes, si realmente dicha fe fuera algo bueno, esos no se nos habrían adelantado. Y al no haber sido guiados por el Corán, dicen, esto es un gran problema. No es más que una vieja mentira. Y Allah reveló con anterioridad las Escrituras, la Torá a Moisés, como guía y misericordia. Y este libro, el Corán, confirma las Escrituras anteriores antes de que fueran alteradas por el hombre. Y ha sido revelado en clara lengua árabe para advertir a los injustos que rechazan la verdad y que no se han hecho y anunciar buenas noticias a quienes hacen el bien y creen. Ciertamente, quienes digan: "Nuestro Señor es Alá" y se mantengan firmes en la religión, siguiendo los mandatos de Alá, no tendrán nada que temer en esta vida ni se sentirán afligidos. Esos serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente en recompensa a sus acciones y ordenamos al hombre tratar bien a sus padres. Su madre lo lleva en su vientre con fatiga y lo da a luz con fatiga. Y la gestación y la lactancia duran unos 30 meses. Y cuando el hijo alcanza la madurez y llega a los 40 años, debería suplicar a Alá diciendo: Señor, Haz que sepa serte agradecido por el favor que nos has concedido a mis padres y a mí. Haz que actúe con rectitud para que estés complacido conmigo, y haz que mi descendencia sea justa y recta. A ti me vuelvo en arrepentimiento y soy de quienes se someten a tu voluntad. Esos son aquellos de quienes aceptaremos sus buenas acciones. Perdonaremos sus faltas. Y estarán entre los habitantes del paraíso, cumpliéndose lo que les había sido prometido. Por el contrario, hay hijos que dicen a sus padres creyentes, cuando éstos intentan guiarlos por el buen camino. ¡Uf! ¡Déjenme ya! ¿Me prometen que resucitaré cuando han pasado generaciones enteras antes de mí y no han regresado a la vida? Y los padres creyeron suplican ayuda a Allah para que guíe a su hijo y le dicen a éste ¡Ay de ti! Es mejor que creas pues la promesa de Allah es cierta Mas él dice Eso no son sino viejas leyendas Esos hijos son aquellos sobre los que se cumplirá la promesa del castigo de Allah junto con los yin yin y los hombres que los precedieron y rechazaron la verdad. Ellos serán los perdedores. Todos alcanzarán un nivel determinado en el paraíso o en el infierno, según hayan sido sus obras, y recibirán la retribución que sus acciones merezcan, y nadie será tratado con injusticia. Y el día en que quienes rechazaron la verdad sean expuestos al fuego, se les dirá: recibieron bienes en la vida terrenal y disfrutaron de ellos hoy sufrirán un castigo humillante porque fueron arrogantes en la tierra sin razón alguna y porque se rebelaron desobedeciendo a Allah y recuerda oh Muhammad al pueblo de Ad cuando advertía a su pueblo en las dunas donde habitaban al igual que hicieron los mensajeros que lo precedieron y que lo sucedieron con sus respectivos pueblos diciendo Adoren solo a Ala Ciertamente temo para ustedes el castigo de un día terrible Su gente le dijo Has venido para disuadirnos de que adoremos a nuestras divinidades Has que se abata sobre nosotros el castigo con el que nos amenazas si eres veraz qued dijo Solo Alá sabe cuándo se abatirá sobre ustedes Yo simplemente les comunico lo que me ha sido revelado pero veo que son un pueblo ignorante Y cuando vieron el castigo bajo la forma de una densa nube que se acercaba a sus valles dijeron Esta nube nos traerá la lluvia хуd les dijo No esto es lo que solicitaban con apremio un viento que traerá consigo un castigo doloroso y destruirá todo lo que encuentre a su paso por orden de su señor y cuando amaneció no se veía más que sus viviendas vacías así es como recompensamos a los pecadores incrédulos y ciertamente les concedimos más riquezas y fuerza de la que les concedimos a ustedes habitantes de la Meca y les otorgamos el oído la vista y la razón mas de nada les sirvieron pues negaron las pruebas del poder de Allah y el castigo del que se burlaban acabó cercándolos y destruimos a pueblos de sus alrededores después de haberles mostrado con claridad todo tipo de pruebas para que abandonaran la idolatría y creyeran ¿Por qué no les ayudaron las divinidades que adoraban fuera de Alá con la finalidad de que los acercaran a él? Mas los abandonaron, pues no eran sino una mentira que habían inventado. Y recuerda, oh Muhammad, cuando hicimos que un grupo de jin se dirigiera a ti para escuchar el corán cuando asistían a tu recitación se decían entre ellos escuchen en silencio y con atención una vez hubo terminado regresaron con los suyos para advertirles les dijeron oh pueblo hemos escuchado una revelación posterior a la de moises que confirma las revelaciones anteriores y guía hacia la verdad y hacia el camino recto. Oh pueblo, respondan a quien los llama a la religión de Allah y crean en él. Allah perdonará sus pecados y los protegerá de un castigo doloroso. Y quien no responda a su llamada no podrá escapar de Allah en la tierra ni tendrá a nadie que lo proteja de él. Esos, estarán en un claro extravío ¿Acaso no ven quienes rechazan la verdad que Jehová quien creó los cielos y la tierra y no se fatigó al hacerlo tiene poder para resucitar a los muertos Sí en verdad él es todopoderoso Y cuando quienes rechazaron la verdad sean expuestos al fuego se les dirá ¿Acaso no es este castigo cierto? Estos responderán. Sí, por allá que lo es. Entonces Allah les dirá: Sufran el castigo que negaron. Sé paciente, oh Muhammad, con las ofensas de tu pueblo, como lo fueron los profetas de mayor determinación, y no tengas prisa en que sean castigados. El día en que vean el castigo prometido, será como si solo hubiesen vivido en la tierra una sola hora. Este es un claro mensaje de Allah para ustedes. Y no serán destruidos sino los rebeldes que se nieguen a obedecer a su Señor.